Hola Pablo, hola Maxi, buen día. Eh, bien, la verdad que contenta de, del partido de ayer, porque primero porque las chicas eh, jugaron bien, no seleccionó ninguna, que eso es lo que hay que tratar que suceda, porque sabemos que trabajan, estudian, y, y bueno, todas tienen que, que estar bien para, para seguir también participando y, y estando dispuestas para, para enfrentar esto tan lindo que están haciendo. Bien. Eh, después de varios enfrentamientos, ¿pudieron vencer a Carroquemado? También, esa es la novedad. Sí, sí, nosotros, es más, hemos ganado algunos partidos. La final de la Liga del Provincial lo perdimos por penales claro. y bueno, y ayer también se ganó en el en el partido. Mm. Eh, un partido lindo iba a ser eh, discutado porque sabíamos... Eh, las dos que los dos equipos que, que estábamos disputando algo importante eh, otra vez algo histórico para para nuestra Pampa para nuestro sí. para nuestra provincia y, y bueno entonces había casado con mucho respeto con mucho compromiso y y sabemos que, que es un hoy un clásico de, de la liga porque son los dos equipos que siempre están peleando arriba entonces se genera que sea eh, el clásico no entonces uh -huh. Eh, salió un lindo partido nosotros fuimos a proponer como hacemos siempre con juego y, y bueno a veces salen a veces no pero siempre uh -huh. la idea nuestra es jugar jugar al fútbol y, y más que nada eh, hacer eh, jugar a las jovencitas porque eh, tenemos un plantel muy joven uh -huh. y a veces estos estos torneos eh, pesan y se notan claro. entonces por ahí estamos haciendo Eh, una carga importante que ella lo lo están aprendiendo, van entendiendo y, y sí son conscientes de que a futuro ellas van a ser las que van a seguir con este plantel y, y y bueno, hay que enseñarle y día a día van mejorando para estar a la altura. Sí, sí Marcela, un poco lo que decías, no ¿ya ha generado este partido ya...? la liga del año pasado, el provincial del año pasado, la liga de este año otra vez los dos peleándolo y ahora este este torneo se dan, es una especie de nuevo clásico o el clásico pampeano podríamos decir de fútbol femenino y tiene tiene un valor aparte de haber podido ganar de visitante un partido así tan importante. Sí es importante porque nosotros primero sumamos, le estamos dando mucha experiencia a la jovencita que le damos la posibilidad y ella Eh, lo hacen muy bien después bueno, siempre seguramente vamos a tener otros rivales pero, pero bueno, toca toca con ellas porque son las que están siempre peleando los primeros puestos y, y bueno eh, atrás se vienen sumando algunos equipos que también eh, año a año van a ir mejorando van a ir eh, subiendo de, de las sub-16 jugadoras y bueno, lo lindo que esto sea peleado y siempre con respeto digo porque somos todas, sobre todo obreros y cerneos, pampeana y, y nosotros tenemos que apoyarnos ¿no? para, para que esto siga creciendo. Claro. Hay algunas cuestiones que destacas eh, eh, recién eh, Marcela, una es que no hubo lesionadas y eh, yo estaba pensando que y veía en las crónicas eh, este torneo tiene tiempos más largos digo, eh, acá en el fútbol femenino y la liga cultural se juegan dos tiempos de 35, en este son dos tiempos de 45 minutos, es más largo eso, eh, y también bueno que no hayan lesionadas eh, eh, es importante, lo destacabas vos y y ¿cómo se acomodaron a los 45 y 45? Sí, nosotras eh, estamos trabajando muy bien, el profe trabaja muy bien en lo que es la parte física que es fundamental para que obviamente puedas prevenir uh -huh. eso más que nada uh -huh. y que puedan aguantar, ¿no? claro. Nosotros ahora vamos a tener dos partidos en la semana y, y no tenemos un plantel tan largo como para para hacer tantos recambios, entonces tenemos que curar las chicas, las jugadoras, mm. para que puedan soportar. Mm. De todos modos, ayer se achicó un poquito la cancha, eh, eh, y bueno, pero pero esto no quiere decir que las chicas nuestras se lo hayan aguantado bien y, y no nos afectó. Claro. Bueno, ¿Y ¿Cómo es eso eh. que se achicó la cancha? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que pasó? No, sinceramente no no le pregunté al, al DT, vi que se achicó, pero bueno, capaz que están haciendo algún mantenimiento de cancha, la verdad que no sé. Ah. Eh, por ahí no sé qué reglamento le exigen para para las medidas reglamentarias, pero bueno, eh, por ahí eso no es excusa para nosotros, porque nosotros pensamos en nuestro plantel en prepararlas de la mejor manera para para afrontar todo eso y bueno, mm. vamos a tener mm. por ahí eso esas cosas, ¿no? Que, que es parte y, y bueno, eh, no nos influye porque ya te digo, por ahí las chicas están mentalizada en entrenar, en entrenar, en estar unido el grupo, que eso es fundamental, y, y nos están entendiendo muy bien esa parte de, de cuidarse entre ella y, y valorar el equipo sobre todas las cosas. Yeah. Marcela, ¿qué saben de los de los otros rivales que tienen la zona? Recordemos que la zona la la comparten los dos equipos en el con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, que es el campeón de la Liga del Sur, y Atlético villarrosa de Coronel Dorrego. ¿Han visto algo, vieron algo, tienen alguna información de los rivales? No, no, lo que sé es que por ahí en eh, la Liga del Sur eh, están el equipo que obviamente salió campeón eh, es uno también que con Villa que está peleando ahí arriba, y son los rivales y obviamente estuve mirando el, algo de los dos equipos para para ver cómo nosotros podemos trabajar y y bueno, nosotros estamos preparados, enfocada en, en dar lo mejor en los nuevos torneos y, y sobre todo siempre cuidando a las jugadoras que no se lesionen y, y poder afrontar todo esto no eh, de la mejor manera, pero siempre pensando en nuestro plantel y más allá que el rival nos vayan a proponer, cuando no, nosotros propongamos lo nuestro y estemos bien, eh, van a salir mejor las cosas, no más allá que que tengamos información o, o observando el resto, primero tenemos que preparar nuestro plantel para ir a lo siguiente. ¿no? Claro. Eh, Marcela, eh, recién destacabas eh, la juventud del plantel de All Boys eh, y ayer eh, debutó con gol Antonella Berrueta. Eh, ¿Cuántos años tiene Antonella? Eh, Anto tiene 15, eh, sí, es una excelente jugadora. Yo la había visto, había pasado por, por el estadio de más, mucho más chica y, y ya ya tenía muchas condiciones. Mm. Por ahí le faltan aprender, obviamente, muchas cosas, pero si ella se propone y entrena a andar muy bien. 14 ah. tiene, perdón. Mirá, 14 años, claro. Sí, sí, sí. sí, sí. Muy, muy joven. Eh, eh. Dale, Maxi. Sí, también, si sí. no, Amalia Alto de Aguirre que tiene 13, uh. eh, Agustín Amandonado, 13. sí Tenemos muchas, por eso te decía, la, la, la central tiene 15, eh, la una lateral volante tiene 15. Sí, tenemos muchas jugadoras jovencitas y, y con mucho futuro, y la verdad que estoy orgullosa estamos no de todas las jugadoras jovencitas que que tienen un compromiso y un corazón gigante como para para estar y, y sé que van a tener mucho futuro ah, muy bien. Marcela y esto de tener jugadoras tan jóvenes por ahí te las los ayuda con el tema de, de la doble competencia no porque ahora recordemos que van van a jugar el torneo nacional y también el toque la liga o sea van a jugar muchas veces dos partidos por semana eh, debe ayudar que la juventud sí sí, por eso se hace mucho hincapié en lo físico porque hay, hay que resistir todo eso y bueno complementado con, con la experiencia de, de las tres o cuatro cuadrares mayores que es andando Toledo bueno antonela Chico son el calderón Camila rojas que ya son yo les digo que son el motocito del equipo porque aparte de tener un poco más de experiencia más ya que haya jugado a fútbol 7 de eh, ocho son las que ayudan a las chicas más y Tienen que aprender de ellas porque eh, pasaron a otra parte que por ahí ya no la vivieron. Y, y bueno, y entre todas, se, se, tra se trata de crecer y, y formar este hermoso plantel que tenemos. Bien, Marcela. Bueno, éxitos para lo que viene. Eh, no sé si quedó algo que quieras contarnos, sino gracias, como siempre, por estos minutos con Kermés. No, gracias a por estar y nada, un saludo grande a todo, a todas las chicas que, que bueno, ahora otra vez en la tarde volvimos a juntarnos y, y tratar de prepararse para venir a las tres y media en el partido que tenemos de la Liga con, con Pampa Fútbol y, y terminar el sábado hasta cada al miércoles que vienen las chicas de, de Bahía Blanca así que nada, que nos sigan alentando y, y bueno y el club que nos sigue apoyando para para seguir creciendo con el fútbol femenino eh, Gracias Marcela, que tengas buen día Bueno, gracias a ustedes